a continuar hablando de baloncesto en la tarde de hoy, lo hacíamos hace unos instantes eh, con eh, Juan Dios Núñez y ese Cabo Cadete, Fer Cabo Cabo Cadete y una historia muy similar esta, esta temporada es la que ha vivido también el Cabo Infantil, ha terminado como campeón de la Liga Regular sin haber cedido ningún partido tenemos al la otro lado del teléfono a su entrenador y responsable de, de esta rachas Juan Luis Esteban Juan Luis, buenas tardes Hola, buenas tardes Cierre de la Liga regular el pasado eh, domingo... ...con una nueva victoria y contundente además... ...ante Adesa 80, 87, 38... ...supongo que un partido sin, sin mucha historia... ...por la diferencia entre entre ambos equipos, ¿no? Bueno, al, al final, ¿no? Porque a veces jugamos con más jugadores... ...y, y pues es, más, es más difícil empezar ganando tan pronto, ¿no? Entonces, hicimos un partido un, un poco más... A, ...a que jugaran más jugadores... y y empezamos incluso perdiendo pero luego fuimos metiendo más gente, no más un poco más de gente un poco con más cualidades y más rapidez uh -huh. y presionando mejor y entonces ya nos fuimos distanciando y distanciando hasta que al final pues ya ellos no podían lograr ¿no? uh -huh. eh, Como decíamos, una liga regular perfecta, la que la que habéis completado y, y al menos eh, dando la impresión de que el equipo uh, no ha dado ninguna, ninguna muestra de debilidad a lo largo de, de lo que ha sido la liga, ¿no? Bueno, ha habido, ha habido a, a algún partido que, por ejemplo, últimamente hemos tenido un par de bajas con, con una enfermedad está un vídeo que hay, y se ha roto la mano, Raúl, que es un jugador muy importante, que está casi en 14-20 puntos y de rebote, y ahí hemos tenido un, un, un bajo muy grande, ¿no? con Castellanos, la vez que fuéramos pues, aquí de casi 50, y allí, pues entre que veamos cuántos malos, eh, yo también estaba con fiebre, y, y la verdad que yo muy también muy bien, se complicó el partido, tuvimos la suerte de sacarlo delante con las bajas que y con todo y, y mantener que, que no perdiéramos ningún partido que es bastante difícil uh -huh. 20 de, de 20, 5 victorias más que el segundo clasifica, clasificado que ha, eh, ha sido Gades y bueno y se eh, da la impresión de que eh, el equipo ha sido muy superior al resto de, de conjuntos del grupo habéis sido los máximos anotadores el equipo al que menos eh, puntos le, le han hecho Eh, prácticamente lo habéis dominado en, en, en el tema de las estadísticas casi todo, ¿no? Sí, estamos intentando meter más puntos, ¿no? Jugar para que sea más dinámico, los jugadores se atrevan más a meter puntos. Entonces también para eso presionamos más, que es un partido de toda pista en vez y, y entonces, claro, metemos muchísimo. Había partido de noventa y tantos puntos, ¿eh? bastante. Entonces... Aunque hemos encargado a algún más, pero también que permita a jugador que, que se apreva a tirar, que, que haya más posibilidades, al, al haber menos posesión, ¿no? uh -huh. porque son más rápidas las canastas, pues entonces todo el mundo también tiene más tiempo el balón, o, o tiene más opciones de agotar. ¿no? Y eso para el desayuno jugador yo creo que es bueno. Entonces vamos a plantear ese, ese camino y nos ha bastante mejor. Uh -huh. Juan Luz, supongo que a la hora de hacer o de conseguir un, un equipo tan compacto, no hay otro secreto que, que el trabajo eh, y el compromiso de los propios jugadores, ¿no? Sí, bueno, estamos también los padres, ¿no? Los padres también, la verdad, que tienes que entrenar en tu horario de estudio. La verdad que sí, ¿no? los niños faltan muy poco, ¿no? muy poco, muy poco. Más más más que nada cuando faltas porque hay una lesión, una enfermedad, pero muy poco faltan porque tengan estudio, porque es como ya tienen el, el hábito de de 3 años no, de 4 a 7 estudios, hago un poco de deporte, lo que me quede lo dejo para luego, sobre todo por algún trabajo o alguna cosa, y lo llevo bastante bien, ¿no? yo estoy sorprendido, porque, uh -huh. eh, desde que empezamos en agosto hasta ahora sin parar, sin parar prácticamente, pues yo la verdad que es, una, es un, no sé, un éxito personal de cada niño. ¿no? Uh -huh. y, y es difícil mantener el, el, no sé si el nivel competitivo o el nivel de concentración, ¿no? Eh, no sé cómo llamarlo cuando vienen las cosas tan rodadas del grupo me refiero después de una primera vuelta donde no habéis perdido ningún partido eh, eh, afrontar una segunda en las mismas eh, circunstancias inconscientemente eh, no aparece cierto grado de relajación o, o, o, o de confianza cuando son, cuando son niños el, el, el grado de, de, de, de relajación está más en los entradores cuando son mayores no es verdad que pasa, porque me pasa pasado a mí en otros equipos. Uh -huh. Pero el niño es más el trago que esté, venga, vamos, ya no los deje, ¿no? Porque muchas veces a mí nosotros nos relajamos, este partido no es fácil, y acaba queriendo, ¿no? Entonces yo veo un poco más en nosotros, porque yo reflejo un poco de los, de los entrenadores, de los, del grupo de delegados, ¿vale? un poco de nosotros, ¿no? pueda verlo ¿no? La mayoría de niños, si tú le... A diferentes en mayores, en mayores, ¿verdad? sí que existe la relajación, que tú le digas, tú le digas, tú le digas, y cae y pierde, es ¿no? un partido a la primera y cambia, cuando ya ha ganado otro te relaja y pierde pero el sí, depende un poco más de nosotros como, tenemos que ser conscientes que los entrenadores que los niños dependen más de nosotros de lo que creemos uh -huh. eh, Juan Luis la, la segunda vuelta de, de la liga regular ha llevado el mismo guión de la primera, me refiero eh, ¿los partidos han sido muy parecidos o, o se ha visto también que los rivales eh, han mejorado en ciertos aspectos y han puesto las cosas más complicadas? Bueno, la verdad es que también aquí lo, lo, el, al nivel de Chipiona no, también nos complicó aquí cuando llegó, no por ejemplo, otro equipo Cádiz, pues, pues quizás aquí nos puso más pegas que allí, aquí ganamos de 11 y allí ganamos de 20 y pico ¿verdad? entonces ahí eh, parecía que sí, pero al final no, yo creo que así más en el, el equipo de Trasana un poco por las circunstancias que había, no pero que también ellos han mucho, sin embargo después con los demás ellos pues, no han tenido Esa disputa porque las al siguiente perdieron otra través de de veinte así cuando se estaba jugando la liga uh -huh. yo, yo creo es más que el equipo ha seguido en la misma línea no sigue entrando tres cuatro días pi pim, pim pues ha seguido nos hemos ido más preparando ya por el principio no teníamos tan contrasona y nos casaron algunos equipos, pero bueno sacamos más al partido y ya como nos esperábamos la zona o nos esperábamos su defensa pues la, la hemos preparado antes de ir al partido, entonces nos ha costado menos. Por eso yo creo que, que también, tampoco interesaba al principio a, a atacar contra zona 3 2, contra zona 2 3, contra un montón de posibilidades, sino a mantenerlo nuestro bien. Y poco a poco, según función de la segunda vuelta, función de lo que ellos hacían, que lo han, han hecho, y ahí veo yo que eso me entraba muy plano. ¿no? Hacer lo mismo que te hacen cuando juegas el primer partido y dices tú, bueno, pues entonces voy a preparar no voy a preparar algo para que tenga ventaja, porque ya está lo que vas a hacer. Entonces, claro, ahí nos anticipamos la ¿no? zona ver que la segunda vuelta es mucho partido mejor ¿no? uh -huh. eh, casi siempre he escuchado a, a, a los entrenadores del, del cabo a varios de vosotros comentar que bueno que trabajando entrenando eh, pues el equipo puede competir el equipo que dirige puede competir con cualquiera pero si no lo hace a 100% también cualquiera os puede ganar no sí. no somos un equipo con gente, por ejemplo, este equipo uno por ejemplo no está muy desarrollado que es bueno para ellos Hay otro equipo que es el mejor infantil o incluso un niño, alguno niño que se desarrolle parece que se van a ser grandes jugadores. Y después se quedan ahí, ¿no? Quedan ahí porque no crecen o no tienen esa ambición por mejorar. Pero en este caso yo creo que el grupo no lo veo muy desarrollado. Entonces, es un equipo que te puede ganar cualquiera por físico. Uh -huh. Pero claro técnicamente sí son mucho mejores, por ejemplo, la izquierda, defienden bastante bien, un tanto fundamento ofensivo como defensivo, ¿no? ...y ahí me he estado mejorando... ...teambicando mucho tiempo a tirar... ...aunque todavía los porcentajes no son buenos... ...pero yo creo que eso saldrá... ¿no? ...entonces... Claro, porque, ...técnicamente si tú trabajas... ...y te esfuerzas y... ...puedes competir con cualquiera... ...porque podemos ganar ciudades grandísimas... ¿no? Uh -huh. ...y te de con otro... ¿no? los fuertes como Brasalema... ...hace una semana ...eso uh -huh. puede pasar... ...pero son niños todavía... Y, ¿no? ...es difícil mantener... Que, ...que jueguen bien tiempo... ...que sean regular... ...no tanto con detención... ...sino que a veces no se la cosa... Uh -huh. ...bueno el premio a, a esta buena liga regular... ...sin duda es la posibilidad de organizar... ...la, la final eh, provincial... ...la final a 4 ...que va a coger Ubrique... ...dentro de dos sí. semanas... ...siempre es una ventaja jugar en casa ¿no? Sí, una ventaja... Que lo hay, ¿no? ...porque la otra opción era ir a la línea... ...no te quitas un viaje... ...luego si tuviéramos la suerte... ...en el primer partido está un poco más descansado para, para la final, porque claro, yo sé que tienen a su casa a comer lo haríamos distinto cuando jugamos en minibásquet. Uh -huh. En Jerez que tuvimos que tener un centro comercial más complicado. ¿no? Pero bueno, esa opción existe, pero vamos, en partidos a un partido te puede ganar cualquiera. Te sale mal, te sale bien, incluso al final, aunque tú veas que te, no, el otro equipo perdió un partido, pero hay mucha, ahí te la juega otro, ¿no? Y Puede ganar o cualquiera ¿eh? De los cuatro puede ganar cualquiera Eso es, la, la, eso es casi imprevisible En, la, en los play-offs finales ¿no? uh -huh. eh, ¿Cómo llega tu equipo a esta fase final? ¿Todos a tope o algo cansado? Ya nos comentabas antes que algunas bajas Se vais a tener, ¿no? Una una principalmente, bueno, si no sucede nada Porque no voy a jugar en más partidos Simplemente estamos haciendo ahora Esta semana un poco más cargando ...para la siguiente pongo descarga que lleguen bien... ...pero hemos perdido un jugado por rotura... ...con un aval que se rompió en un patinete... ...que no sé, estamos todo el día... ...cuidado con esto, cuidado con los golpes... Entrando, ...para que no haya lección y pueden llegar... ...y ahora se montó en un patinete... ...se cae esa parte de la mano derecha... Además, la, de, ...la de tiro y la de... ...pero bueno, él está sufriendo... ...porque yo lo conozco y, y es muy popular... Lo, ...y está sufriendo, tengo una pena... ¿no? ...y no sé es que se pueda perder después de... ...casi ocho o nueve meses en Orlando... ¿no? ...pero bueno, es decir... Si, si se pudiera recuperar bien, ¿no? yo lo veo muy difícil. Pero, si no, bueno, pues con los que estemos, pues aportaremos que para esto hemos llegado a la final y se lo merecen el, el competir, tener sanción, ¿no? Uh -huh. eh, eh, a nivel de grupo, como, como te preguntamos, ¿llegan llegan cansados por una temporada tan larga o a esta edad de... Eh, eso no. es, digamos, que no es muy importante. No, yo creo que llegan bien. Llegan bien porque... Eh, a ver, mm, Hemos hecho... Hicimos la planificación más o menos que en febrero tuvimos un pequeño bajón ahí con el carnaval, que, es, uf, que siempre se rompe por algo, por todo, ¿no? Y, y después hemos ido, y ahora estamos creyendo hacia arriba, entonces estamos ahí acelerando más el proceso, mucha más técnica, trabajando no más la técnica, pero más velocidad, y eso nos va, por eso metemos tantos puntos, ¿no? Porque nos va un poco mejor. Pero yo creo que llegan bien, llegan bien, ¿eh? Eh, a, ver, a ver cómo será el partido como serbio o, o si le influye la región de buenorique ¿no? eh, también eso va en contra y si los niños no son fuertes pues, yo creo que el principal la principal capacidad de un jugador es la fuerza mental ¿no? y si no son fuertes pueden venir bajo por cualquier motivo Uh -huh. Nada, yo creo que es muy ilusionante para ellos, ¿no? yo ellos decían yo concentración en los pequeños detalles, concentración no sé qué, y no hicimos esfuerzos. Nosotros nos preocuparon, ¿no? Y ayer la verdad, ellos volaban, ¿no? Venga, bueno, vamos, vamos. Ahí ellos, después los padres tuvieron un buen detalle con nosotros, me hicieron como un pasillo, y que están motivados, ¿no? Tanto ellos como los padres, y yo también, pues, tengo, estamos motivados porque jugar un ubrique, una una fina a cuatro, eso es muy complicado, entonces, y, y que lo hayamos conseguido dos equipos del club. Uh -huh. Eso tiene mucho mérito. Uh -huh. eh, eh, a Cádiz, a Gades Los conocéis perfectamente que sabéis de los otros dos equipos del grupo A? De la línea y Conil Yo me enfrento a Conil Y lo que me ha hablado Porque él ha visto mi hermano Yo no los he podido ver Estaba moliado con el otro equipo que tenía fuera de UD Y no los he podido ver, lo ha visto Y es un equipo bastante físicamente hecho No, no son muy altos Pero sí están físicamente hechos Y tienen un jugador muy determinante A ver si lo podemos parar Y después la línea mmm, es un buen equipo, parecido al nuestro, pero tiene un niño que, por ejemplo, es selección es selección capitana, uh -huh. selección andaluza también. Y lo que en mi caja, que, que está jugando hasta con cadetes infantiles, está jugando con cadetes. Es muy bueno, Carlos, el de la línea, yo lo conozco porque yo lo he estado viendo para para la selección y la verdad que es muy bueno, tiene mucho talento, ¿no? Allí, el año pasado, cuando eran mini, él había crecido, pero no tanto como ahora, ahora está muy grande. Entonces, claro, es un equipo con un par de jugadores buenos, pero el marca diferente. Vamos, vamos a ver si podemos ganar con él, que es muy rápido y fuerte. Y si ganamos, pues ya tendremos la siguiente, siguiente paso, aunque con dos o tres horas de, de, de lo yo lo que me gustaría es que pudieran disfrutar la final del uh -huh. mismo duelo por ciento eh, juan lo crees que hay algún favorito vosotros por ser anfitrión o, o en este formato por eh, eso de favoritismo no es eh, que un segundo en un segundo un lugar Hombre, nosotros hemos, hemos ganado los partidos yo he uno, ¿no? pero también depende de los rivales entonces no sé cómo realmente yo no lo he visto ni me he enfrentado yo no sé cómo están ahora y cómo llegan al final yo creo que esos partidos como es un partido es un partido humano y, y pierdo desde eso es suerte, suerte que con mentimiento preparación, ¿no? que incluye todo pero cada un partido puede estar con cualquiera y ganar con cualquiera ¿no? porque nosotros por ejemplo, la otra vez que teníamos peor equipo que Sanlúcar, que el 17 equipazo le ganamos sin embargo Arco en la final que por, por, parecía que podíamos ganarle pues no le ganamos que, uh -huh. porque estábamos cansadísimos del esfuerzo contra no eso, eso incluye tantas cosas que, que es muy complicado poder decir vamos a hacerlo, o más a que vamos a ganar Ah, vamos del madrid ni en, ni en nada siempre se dan sorpresas no ojalá diéramos nosotros nosotros hemos, hemos quedado campenato pero vamos con baja una baja muy importante ¿no? es como si a, a la línea le quitan con otro casi parecido ¿no? entonces uh -huh. ¿Se prepara de forma especial una final como esta? Antes nos comentaba que, bueno, esta semana vais a estar metiendo más carga de trabajo y la semana que viene, pues, se la reduciréis un poco de cara que lleguen a, a esa final, pues, lo más fresco posible, ¿no? Sí, que súper Ahora estamos haciendo mucho... allí por ejemplo, un mucho de, de, de explicación de defensa y de defensa todo el campo. Entonces, sobre pues, hoy trabajaremos un ataque, ¿no? ...trabajaremos pero también con más ritmo... ...y con muchos detalles... corrigiendo muchos detalles... ...y va yendo a lo nuestro... ...y la semana que viene será un poco más petido... ...más tranquila... ...más más para que supercompense y lleguen bien... ¿no? ...y poder hacer... ...jugar los dos partidos... ...en poquísimas horas... ...y estar bien físicamente... ¿no? ...eso lo podemos conseguir... Uh -huh. ...independientemente del, del desenlace... ¿no? Que, ...que tenga esa, esa final a cuatro... ...esa final provincial... Eh, sin duda la temporada ha sido sobresaliente y, y se han cumplido los objetivos que se planteabais a principios de curso. Claro, nunca te crees que vas a poder decir queremos estar la final, ya queremos el ubrique y no queremos perder partido, ¿no? Que son las tres cosas. <risa> pues, pues, bueno, ha salido, como salir redondo al, con los viajes, con los desplazamientos, eh, con el arbitraje que te puede tocar, con que un, los niños tengan un determinado problema de estudio, de problemas y que se mantenga el grupo entero, ¿no? es pues, casi perfecto, ¿no? Casi perfecto ¿no? entonces no tiene que estar empañado la temporada con el resultado final porque mmm, no, debe, no debemos como, crear fases expectativas ni, ni que tienen que ganar, que tiene que ganar. ahora cuando no tiene que haber presión ¿no? lo que tiene que hacer es que, que van a disfrutar la pina y que tienen la suerte de, de poder hacer de poder jugarla y en tu pueblo ¿no? y a ver si hay este ritmo público que nos puede animar que parece que, que siempre cuando se ven motivados pues ¡oh! ellos es un esfuerzo de entrar, ¿no? una final para la que tú también te vas a centrar en, en tu equipo infantil porque bueno esta temporada ha sido muy intensa eh, la has compaginado pues con la dirección de varios equipos de, de la selección gaditana Eh, cadete eh, bueno, que compitió pues hace ya una, unos cuantos meses eh, y sobre todo con, con el DKV San Fernando de Liga Eva con el que eh, se ha logrado ese objetivo de la permanencia en una última jornada de infalto ante ante Nova School ¿eh? Sí, la verdad es que ha sido un año duro porque principalmente porque nosotros eh, los jugadores son amateurs ¿no? y estás compitiendo con, con Ejecidia por ejemplo que fue el líder de nuestro grupo que tiene 5 americanos No uh -huh. solo los nacionales Que pueda coger como Balmón Que ha bajado sino que Además tiene cuatro o 5 americanos Y si uno le falla Lo quita y tiene otro Y muchos equipos ¿no? La ciencia tenía 2 a 3 Utrega tenían un par de ellos Más un guadalú Que había costado Erecutado el Eflata no, Nosotros es lo que hay por allí ¿no? uh -huh. de, Que además no están eh, Que no están entrenados A ese ritmo de competición O el nivel de exigentes Que estamos pidiendo y conseguí, bueno, primero casi estuve a punto de dar una fase de acento que pasa es que después volvieron ellos otra vez por trabajo, los, que un par de ellos que eran, bueno, unos cuantos, eran militares y, y, y se va de equipo otra vez y tiene que recuperarlo en fin, eh, sufriendo pero trabajando muchísimo ¿no? y al final yo una experiencia muy positiva, ¿no? y mantén la categoría que habían, habían realizado por de centros seguidos uh -huh. y, y, y por, por reestructuración o porque no había no había gente que cumplía una plaza se mantenía pero mantenerte porque ellos lo han conseguido, porque se ha conseguido con gente, además con, con el grupo básico, con Ca Cañas, que tiene 20 años, con José eh, Alberto Ruiz, que tiene 20 años, con Juan Mí, que tiene 21, con yo que tiene 21, con un grupo, César, que tiene 21 años de Olvera, que, que está allí estudiando en la Bahía, así que gente de aquí, de la provincia. Uh -huh. ¿no? Más un base canario, un base de, de Mallorca que está haciendo Inés ahí en... en en, en Cali uh -huh. pero la mayoría son de por ahí y hay un grupo que no faltaba que son los que son jóvenes que hay donde eh, hemos estado para que, para que ellos jueguen, ¿no? también apretándoles mucho porque había mucha exigencia ¿no? pero bueno el compromiso del grupo este ha sido fundamental para que al final nos salvemos y yo contento y, y creo que el club también Como, como tú comentabas, estuviste muy cerca de, de meteros en meteros en esa fase de ascenso, finalmente tuviste entraste en el grupo de la permanencia y, y yo por, por sacar paralelismos un poco eh, y salvando, claro, las la distancias… Entiendo que las condiciones en las que habéis competido, eh, sin americanos como la mayoría de los equipos y con, con jugadores digamos de la zona, de la provincia o que, o que están a fin, eh, viviendo por motivos laborales por aquí cerca, eh, lo comparo yo muchas veces cuando hablamos de, de los equipos del Cabu, de cómo eh, un pueblo como Urique compite al nivel eh, de otros equipos de ciudades con plantillas seleccionadas con poblaciones mucho más grandes, ¿no? ¿Cómo la historia te suena? De, esta era la mentalidad, no, claro, no suena porque eh, aquí no creo que estamos, estamos acostumbrados a trabajar, bueno, con la suerte que nos dejan las instalaciones, ¿no?, y material deportivo cuando nos buscamos nosotros, y colaboración de los padres, y un poco de los que intentó porque eh, ellos no cobraban ninguno nada, nada. A lo mejor le pagaban el desplazamiento de Chiclana que venía y tal, unos horarios a los días de noche de entrenamiento, ...las condiciones que todos deben de cambiarlas... ...para que pueda asentarse un equipo... ...porque lo difícil es que uno se mantenga... ...o que la hacienda, o siendo, que esté varios años... ...a mm. un buen nivel... ...y después ya vendrán los, los resultados... ...y siguen manteniendo ese nivel, ¿no?... ...pero mantenerse y subir el nivel un poquito, un poquito... ...y eso pues, es mucho trabajo... ...entonces claro, nosotros estamos aquí acostumbrados a que como la guerra, ¿no? Como uh -huh. no tenemos nada pero no no no nos rendimos y la vida inculcarla, pues yo creo que al final los jugadores la han cogido ¿no? ya transmitimos nosotros evidentemente los, los entrenadores ¿no? pues que sabemos que hay que luchar contra todo darlo todo y, y pedir pocas cambios ¿no? como yo digo, conformarse un con poco porque como te lo no quieras mucho no, no hacen nada no hacen nunca nada uh -huh. y yo creo que intentar eso y, y después darle confianza y exigencia a la gente que tiene encamento, ¿no? Como me dijo a mí David Pumbreta de, de parte de la Isla Mesquia. bueno, ¿y qué se le jugaba el año pasado? Y está de titular de partidos y bueno, ha 20 años, se la ha, ha hecho un plan físico en verano ha venido con mucha motivación y pues está por encima de otro que lleva más tiempo jugando siempre y, y eso ello le hace motivarse para seguir, ¿no? Y, el, el otro, el mejor que no jugábamos, jugaba en su lugar, pues, ¿qué tengo que hacer? No sé, que no sé, no sé, no sé, trabajar los ¿no? equipos y ahí ha habido un... <risa> Un planteamiento difícil, pero pero también bonito, porque al final ha tenido su, camino, su éxito para mí, casi es decir, en la otra fase haya quedado sexto, y uh -huh. al final no ha hecho nada, con el montón de presupuesto, con el dinero, con el pabellón lleno. Y nosotros, sin nada, que no hayamos mantenido, pues a ver, para mí tiene más mérito. Sin despreciar la primera vuelta que hicieron ellos, no que fue muy bueno. Ajá. ¿no? Uh -huh. dinero o tal, no podemos, ir, no podemos ir. Porque un viaje a Placencia, en tubo, con dos chofres, nada más, no puede costar ni de donde oigo. Yo no mm. quería ni saberlo. te ibas a <risas> la mañana y venías aquí las 5 de la mañana ¿no? con un pedazo de autobús, porque el viaje es para pa, jugar un partido. Y tampoco puedes ir en, en un consejo que no esté bien. ¿no? Y ya claro. allí, en Placencia, un equipo que está ganado aquí en la segunda vuelta eh, y ha ido mejorando. Eso un... La verdad que el momento bueno También ha habido un momento malo de no poder entrenar, porque hay cinco... ...que tenían guardia, aunque tengo guardia este partido... ...no puedo cambiar la guardia porque le cuesta el dinero... ...y no querían pagar tampoco su dinero... El ...y eso tampoco lo podíamos... ...así que hay unas condiciones muy complicadas... ¿no? Uh -huh. ...pero bueno, al final se ha conseguido... ...y ahora lo que pedió el club que vamos a una postemporada... ...pues decirle que no, que no, que voy a dedicarle un poco más de tiempo... ...a, a lo nuestro, que ¿no? siempre tengo... Tenía ...un equipo fuera de la selección, por ahora... A lo mejor ya no paro. <risa> Siempre tenía un equipo de porque me he y tenía que hacer algo por donde más. Entonces, no, ¿no seguirás el año que viene, la temporada que viene en Zimbis? Eh, bueno, me han dicho que quieren contar conmigo, pero yo mmm, creo que quiero terminar esta fase de rubrique porque en fin, si empiezas a pensar en otras cosas, eh, no estás concentrado tampoco y no te estar esta concentración los, los chavales. Uh -huh. No es que no, no vaya a estar, no vaya a estar, sino que voy a esperar a terminar... Sí. Y, y pensar un poco que es lo mejor para mí ¿no? que lo mejor para, para mí para lo que me rodea y, todo, y valorarlo bien ¿no? aunque uh -huh. tenga alguna opción ahí por ahí más y eso, pero, no, tengo que tener las cosas claras entonces ahora mismo prefiero terminar cuando termine yo me plantearé ¿qué hago? porque creas que no es, es mucho sacrificio es sacrificio ¿sí? uh -huh. Claro, es ya decimos llevar un equipo de Liga Eva ya de por sí requiere mucho esfuerzo y cuando más pues eh, además llevando equipos de cantera eh, aquí en en Ubrique. mira, no, y además te pongo un ejemplo, ¿no? estaba un, fui a decir a un partido, ¿no? Y claro, un niño pues quería comer, a, vamos a que un balón, requiere las cuatro y pico de la tarde, estábamos poniendo el batón desde por la mañana que nos pegaba un madrugón, tuve que venir a Ubrique, de Ubrique por el mismo y me para a para para San Fernando... de mm. un partido. Entonces, vive partido, por ejemplo, ...que me han pedido a a los de la Ampelía Plaza los Deca, ¿no? O gracias que me pedía para a los países, le digo, bueno, cambiando de partido, no sé. y no te lo cambien a ti, digo, vamos, pero si estoy haciendo favor, y vi que sigue de manera de tener tres partidos, entonces, no, esto no lo puedo llevar. Uh -huh. ...tres El partido porque te piden cambio yo no quiero parecerle que no voy a porlo, cambiamos. Y cuando tú dices que hay cambio porque lo que sientes, y loco no es en el fondo no se puede ir tampoco así, pero bueno, ha salido bien todo y hemos podido también ayudar a la gente que no lo ha tenido entonces estoy contento, ¿no? vamos a decir, ahora terminamos compitan lo mejor posible, que eso pasen bien y ya después pensaré que es lo que voy a hacer ahí siguiente ¿no? prefiero terminar tranquilo Pues nada, Juan Luis, lo vamos a dejar aquí en principio, como siempre, darte las gracias por habernos atendido Y la enhorabuena por la temporada, tanto la del Cabo Infantil como la, del, la de cimbis la de DKV San Fernando Y bueno, pues ahora preparar ese esa final que, como decimos, eh, pues es eh, todo un logro Que Ubri que vaya a coger dos finales provinciales y, y que podamos verlo ¿no? aquí en directo a, a los mejores equipos de esa categoría, de ese, eh, de esa categoría infantil, de esa categoría cadete Competir por el título provincial Pues a trabajar en ello y mucha suerte ¿eh? Vale, muchas gracias un abrazo, hasta luego. No hay tiempo para más. Eh, nos despedimos eh, por hoy. Mañana volveremos con más asuntos. Hoy un programa íntegramente dedicado al básquet. No es para menos. Dos campeones eh, de la Liga Regular Y vamos a ver si también se da ese pasito y logramos tener dos campeones provinciales en la categoría cadete y en esa categoría infantil. Mañana muchos más asuntos. Nos queda bastante por repasar de lo que nos dejó este prolífico fin de semana. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Urique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.